Primero quiero contarles como persona que soy una persona con discapacidad de hace más de 50 años. Eh, soy docente, o mejor dicho, el año pasado me jubilé como docente, soy profesión profesor de francés y bueno, desarrollé toda mi tarea con esta dificultad. Empecé a transitar los medios de comunicación eh, porque me sentía con la necesidad de, de transmitir Y de defender eh, desde afuera y desde adentro al colectivo de la discapacidad, que hoy por hoy tenemos que hablar aquí en nuestro país. Eh, si nosotros tenemos en cuenta que los medios de comunicación eh, realmente forman parte de nuestra vida, dando mi ejemplo, por ejemplo, desde que yo me enfermé a los 10 años, soy amigo de la radio ahí en ese momento empecé a relacionarme con los medios de comunicación eh, a través de la radio, porque la televisión, digamos, no era mi, mi posibilidad, estaba no era un, un acceso permitido porque no tenía visión, así que la radio, imagínense, fue mi medio de comunicación con el mundo, con el mundo, y a medida que fue pasando el tiempo, era la radio la que me ayudaba a conectarme eh, y, a, sobre todo, a informarme. A partir de la inclusión mía en la escolaridad primaria, secundaria y después universitaria, bueno, fui formando esa posibilidad de, de, de saber a quién escuchaba, qué decía, cuál era su objetivo, porque dije, si yo no tengo espíritu crítico, puedo escuchar cualquier barbaridad, y me llevo por esa barbaridad. Entonces, no podía darle crédito a los medios de comunicación eh, hegemónicos, porque siempre lo tuvieron. Entonces, era yo el que me sentía con la responsabilidad de definir a quién le hacía caso y a quién no en los medios masivos de comunicación. Y yo creo que hoy eh, sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo lo mismo porque... Eh, el hecho de tener la posibilidad de hablar en un micrófono delante de una cámara es justamente tan importante para la persona que nos ve o nos escucha que, sinceramente, hay que ser responsable de lo que uno dice. Eh, digamos que la accesibilidad a los medios de comunicación de las personas con discapacidad es un tema que todo sugeriría que se tenga más en cuenta el hecho de la accesibilidad, no solamente física, por el hecho de, de poder ver, escuchar, eh, poder transcribir los subtítulos, etc. La accesibilidad en general, yo creo que eso debe estar, me parece, más controlado, porque no importa de qué medio se trate, sino que esté regulado y sobre todo controlado. Porque si no, nos encontramos justamente con la necesidad de que Eh, se, se controle pero también se sanciona a las personas o mejor dicho a los a los responsables de los medios que no cumplen con esta necesidad la, te, la temática está muy bien normatizada desde la desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad adherida a nuestro país a través de la 26.378 en nuestra provincia de Entre Ríos específicamente Eh, a través de la no, no, ley 9.891, o sea, no, no está muy bien normatizada. Eh, que se cumpla ya es otra historia. Por eso sugiero a quienes tienen esa responsabilidad de controlar a los medios, de, de tener la, la, la justamente la constancia de hacerlo, para que todos podamos acceder a los medios de comunicación masivos de cualquier lugar del mundo, sobre todo en nuestro país. Por otro lado, quiero también poner énfasis en la participación directa en protagonizar estos espacios. Yo tengo que agradecer a, a la señora Silvia Ríos, directora de la Radio Nacional Paraná, LT14, que desde el mes de septiembre, eh, apenas ella ingresó, nos dio la posibilidad a las personas con discapacidad de tener un espacio donde podemos difundir difundir la temática en, en cosas tan simples como por ejemplo cómo llamar a una persona con discapacidad visual eh, seguramente si les doy un ejemplo se van a dar cuenta a qué me refiero a una persona ciega decirle evidente o no evidente como que si tiene algo que ver con la vista eso por ejemplo, es un ejemplo eh, entonces evidentemente estos espacios hay que y eh, priorizarlos y radio nacional para nada ha dado un ejemplo ojalá se pueda reiterar en otras emisoras ¿no? porque eso verdaderamente le da la posibilidad de protagonizar hablar de nosotros como como como correctores eh, de nuestra verdad la convención dice nada de nosotros sin nosotros entonces Tiene mucho que ver con esta definición. ¿Mm? Eh, también eh, poner a disposición los contenidos relacionados con la temática de la discapacidad, porque evidentemente, eh, si nosotros pensamos que eh, podemos hacerlo, ¿por qué no transferirlo a otros medios que quieren compartir esa información? Para llegar a todos, para llegar a todos, porque la necesidad... Es evidente la información, la información sobre nuestros derechos, la información sobre nuestras obligaciones, porque también quiero hacer énfasis en que tenemos obligaciones. No tenemos derecho a privilegios. Las personas con discapacidad no tenemos derecho a privilegios ni a prebendas. No. Tenemos derecho a oportunidades. Y ojalá esta posibilidad que nos dan las audiencias públicas de expresarnos sea un aporte para que esas oportunidades se concreten no solamente en los medios de comunicación y como eh, digo yo, eh, para todas y todos puedan concretarse en todos los ámbitos de nuestras vidas. Muchísimas gracias.